A continuación, le invitamos a escuchar Farola una iniciativa de comunicación ciudadana para hacer luz sobre los protagonismos sociales y la transformación del espacio público. Conduce el periodista Patricio Rivera Rivero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro con Farola. Después de un breve receso, que no fue tan breve, ahí trabajando en, en medio, estuve un poquito distanciado, pero bueno, estamos de vuelta en este quehacer de posicionar temas de, del mundo social, la presencia de los movimientos en el proceso transformador de nuestra sociedad, el rescate también del espacio público en eso estamos retomando este diálogo aquí en Farola. Y con algunos invitados, pero como nos vamos a romper la tradición de Farola, vamos a, a entrar con nuestra cortina y nuestra portada musical y ya les presentamos a este grupo de amigos que nos viene a visitar y que nos trae una información bastante interesante para compartir con ustedes. Vamos con la música y ya retomamos Farola aquí en Radio Tierra.